Falta el aire, y hoy corazón tucum, tucum, tucum. Hoy, va a correr sangre, ya sé por dónde se mueve según Hoy voy a convertirme en un criminal, yo no creo en nadie, a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre, diente por diente, ojo por ojo, es esto. Una bicha prestada porque no soy ampa, pero la rabia que siento no escampa, es tanta que me ahoga. Nunca había huelido droga, pero ahora es necesario para cumplir con lo que el corazón me implora siento que se me sale el tórax, la moto a cien por hora, pelo por la bicha y le grito y ahora todo pasa muy chola en ráfagas descargo a todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola y el corazón dundundundundundun y la abuela pa caon pa caon pa -cao, pa -cao. y el corazón dundundun tu de la rechera mientras en la acera calgo escucho una señora que grita que mataron a Carlos Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano se escucha weo weo weo no veo bien y siendo frío frío frío un tipo gritando el mío el mío el mío hasta que ya no escuches nada más que un profundo silencio silencio varios segundos de calma mi alma al lado de mi cuerpo de mi cuerpo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 Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido porque no pensé que estuvieran conmigo Personas que lucían buenas en el mundo Como el Che Guevara incluso, como Juan Pablo II Presuntos de la Dilama, Calcinado, Jomao y los difuntos Tefalí, Maconen y Beethoven juntos Me asombró mucho saber que estaban aquí John F. Kennedy, Lenima, Oma y Joseph Smith César y Napoleón salieron de las llamas porque eran la misma persona que ahora es un Obama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 Isabel de Inglaterra transformada en perra desnuda Supe incluso estaban Bolívar y Buda Son demasiadas dudas, pensamientos vagos Gente buena en el infierno o es que en algo fueron malos Por algo están aquí, aunque no lo acepten Debo hallar ahora una manera de huir de la muerte que en la tierra donde había nacido Existió una leyenda del diablo con un tal Florentino